7 en este momento, estamos ya casi cerquita a un grado 3 de la máxima estimada para hoy. Que se supone que la máxima tiene que venir a las 3 de la tarde. Bueno, ya la vamos a tener prácticamente en un ratito. Estamos a un grado 3 nada más de la máxima estimada. Pausa y volvemos con la radio especial. Dale, c confía en nuestros expertos y recarga tu energía con nosotros. Acumuladores Virgen. 42 años de experiencia. Baterías nacionales e importadas para todo tipo de vehículos. Máquinas agrícolas, juguetes y cortas Césped. Servicio de reparación y de auxilio. Electrificación de alambrados. Cargadores solares y servicio técnico. Acumuladores Virgen. De Daniel Gelosi. Cabral 2833. Teléfono 2344-430953. Llegó Silvertex a Saladillo. Desde 25 de mayo, con telas y mercería al mejor precio. v i s i t a y a p r o v e c h a las mejores ofertas. En redes, silvertex.saladillo. O c o n s u l t a por WhatsApp 2345-415351. Silvertex Saladillo, Rivadavia 2387. Entre Marcelo T. de a l v e a r y Frocham. Los amigos, fábrica de aberturas de aluminio y herrería, Sociedad Anónima. 15 años trabajando en el rubro. Calidad y responsabilidad en herrería. Techos, tinglados, portones, rejas y herrería en general. Cingería a medida. Venta de cortinas rollers. Blackout, screen. Venta de chapas, perfiles, hierros. Caños estructurales. Ángulos, mallas. Los amigos. Fábrica de aberturas de aluminio y herrería. Sociedad Anónima. Presentes en toda la provincia. Contacto 2345 51 51 62. Instagram y Facebook, los amigos Aberturas y Herrería. Estamos en calle Sarmiento 100, General Alvear. Vuelven los multimillonarios sorteos de Carnicería, Gastón. Para este 2025, 6 millones de pesos. Cuatro sorteos de un millón y medio cada uno. 500 mil pesos por sucursal. 3 de mayo, 5 de julio, 6 de septiembre y 1 de noviembre. Con tu compra mínima, l l é v a t e tu bono. Pasa por 9 y 25, 18 y 27 y 36, 102 y 104. Super Gastón. Seguimos creciendo juntos. Vení a vivir la experiencia Ford. Estamos en Saladillo, Lobos y Chivilcoy. Alberto Logarzo Sociedad Anónima, concesionario oficial. Más de 35 años de trayectoria comercial. Toda la línea Ford, autos, pickups, utilitarios. Financiación única con más beneficios y bonificaciones. Llega antes a un Ford en Alberto Logarzo Sociedad Anónima. www.alogarzosa.com.ar Teléfono 2346 434070. WhatsApp 2346 56 8923. Tenemos oportunidades únicas. No las dejes pasar. A punto o al dente. Pastas de la italiana. Con todo el amor y el sabor. Con las pastas más clásicas. Gnocchis, sorrentinos, tallarines, ravioles, salsas caseras. La italiana. Fábrica de pastas. A punto o al dente. Estamos en 24, 9 y 10. Sucursal en 11 y 30. Pedidos 466, 480. Porque a vos te gusta cuidar a tus animales, Forrajes El Gualeguay. Alimentos balanceados y concentrados para aves, cerdos y también bovinos. También podés mezclar al 10% de la ración. Alimentos para mascotas, núcleos vitamínicos. También insumos para preparar tus fórmulas alimenticias. Insumos para el productor agropecuario. Te hacemos delivery a tu campo. Forrajes El Gualeguay. Ruta 205 kilómetros 184. Teléfono 451-255. Forrajes El Gualeguay. arroba g m a i l よし En Roque Pérez, Enrique Bustos Repuesto, Tractores Fiat, Massey Ferguson, Deutz, Camiones Mercedes-Benz, For d Cargo, Volkswagen, Motores Cummings, Maxion, MWM y Perkins, Acoplados Montenegro, e l v é t i c a Salto y muchos más. Enrique Bustos Repuestos, Arturo Iria 2048, Telefax 491033, Roque Pérez, Contacto por WhatsApp 2227 48 1299. La 106, la 106. La música de la 106 llega a vos por gentileza de Metalúrgica Romagnoli. Jueves de radio especial en la 106. La radio especial es una presentación exclusiva de Katmandú. Calidad y frescura garantizadas. Katmandú, calidad y frescura garantizadas. Frutas, verduras y ensaladas frescas. Elaboradas todos los días. Productos directos de los mejores lugares de producción. Río Negro, Belgrano, Tandil, San Pedro. Años de experiencia. Variedad y precios accesibles en cada uno de nuestros productos. Katmandú. Calidad y frescura. s o j o 3241. Katmandú Feria. San Martín y Roca. Lunes a sábados. 730 a 13 y 1630 a 21. Los domingos. Solo en calle s o j o de 9 a 3 en Instagram arroba k a t m a n d u f e r i a Estamos escuchando a Lisa Stanfield en la apertura de esta radio especial de hoy. Esto se llama All Around the World, versiones House Mix. Que quizá no hayas escuchado esta versión increíble de este tema de Lisa Stanfield. A ver qué nos dicen nuestros oyentes: María Isabel participando de los sorteos. Cristian desde 25 de mayo. También está Sonia e s t e r Desde veinticinco, Julito de Saladillo, Graciela de Saladillo también participando de los sorteos. Janina que nos escribe desde Saladillo, Gabriel de Delca que dice: Hola, buenos días, gente linda, siempre acá con su, con su compañía. Gracias, Gabriel. Gabrielito que nos escucha de Delca, Marcela Alejandra de Saladillo participando de los sorteos. También está Ceci de 25. Muy lindo el programa. Seguí así. Gracias, Ceci.、Eh, también está Quiero la pasta, dice Claudia de 25. Tenés que mandar Quiero la familiar para participar del sorteo. Carlos, muy buenos días. Soy Patricio de 25. Quiero la familiar. Quiero mercado de vino. También está Rómulo desde 25. Patri de Roque quiere llevarse el vinito. También está Oscarcito de 25. Mañana que estamos compartiendo juntos en el aire de la 106 con esta radio especial que te presenta especialmente Katmandú con Lisa Stalfild e y esto que se llama All Around the World. Vamos a seguir con más, ¿eh? A ver si conoces el que viene. Estamos cambiando de música, dale. 10 y 11. 22.5. La temperatura, la sensación casi en la máxima para hoy. 25.7. La aparente, me tengo que r e c o r d a r que es aparente ahora. Un tema de Fleetwood Mac. Increíble versión. Tremendo tema, se lo vamos a dedicar especialmente a Santiago Agustín que está escuchando la radio que le encanta. Everywhere. De una banda British American, Fleetwood Mac. Décimo cuarto álbum de estudio que se llama Tango in the Night. Año 1987. Estamos recorriendo esta radio especial de hoy que llega a vos por g e n t i l i z a de Kathmandú. Con versiones de temas muy conocidos, pero versiones nuevas, actualizadas. Este es un nuevo ritmo que se llama House. Viste cómo, cómo cambia, ¿no? Año 1987. Ahí se viene el otro. A ver qué tema será. A ver si lo adivinas. Quiero la familiar, dice Claudia de 25. Fabiana que manda buen jueves para todos. Clotilde Inés que saluda desde Polva City. Diana que quiere participar de los sorteos. Bueno, tenés que mandar: Quiero Mercado de Vino, quiero la familiar. Hola amigos Carlitos, ando acá en Saladillo, qué lindo día. h o y Nos saluda David que anda por Saladillo, David de 25. Buen jueves, dice Marina de 25. Alejandrito, desde General Alvear, quiere llevarse el regalo de la familiar. A ver este tema. Me importa lo que haga, solo sé bueno conmigo. De SOS Band en la mañana de la 106. Esto es Just Be Good t o Me. j u s t to Be Good to Me. Gracias a Marisa que nos escribe desde 25. Fabi también que nos escribe para participar de los sorteos. Seguimos con más música en esta mañana en vivo de la 106. Te Vamos a dejar que lo, lo adivines vos al tema que viene. Que seguramente te vas a dar cuenta cuál es. Lindísima mañana, salvo la humedad, ¿no? Bastante, bastante húmeda la humedad. La, bastante húmeda la humedad, no. Bastante alta la humedad. Tremendo tema que viene ahora, versión house. I notice my time. tremendo ya con los primeros acordes te tenés que estar dando cuenta si sos de los ochenteros ya sabés qué versión por dios qué lindo Yo me imagino en el Caribe con esta música. Playita hecha como un talco, agua turquesa, un mojito. Nada. Imagínate un mojito, una p i ñ a colada recién hecha con araná fresco, el agua color turquesa, nada de viento, la temperatura del mar ideal, estar ahí con la gente que querés. Y Esta música acompañándote, la música de la radio especial en el Caribe, donde haya música, ahí estamos nosotros. Y el, mal, el mar color turquesa, una cosa de loco, ¿no? r e Seguimos imaginando, seguimos dejando volar nuestra imaginación. Estamos tratando de musicalizar un poquitito la banda de sonido de esta imaginación y, por qué no, la banda de sonido de tu vida, es la 106. Seguimos con música. Estábamos escuchando Spandau Ballet recién con una versión house de un tema que se llama True. So True. Funny how it seems. Ahí dice, ¿no? Cambiamos y a poquito dejamos atrás a Spandau Ballet. lo dejo a tu imaginación a lo que viene ahora seguimos disfrutando de la brisa apenas una brisa en la cara el sol que nos baña las palmeras la piña colada arena como un t a q u i t o casi blanca もうかるけどゴロでんピ。 Estamos、escuchando t a m o s s e alexa gil este se llama kiss of life viste que parecida ya dey que es como canta tiene tiene una onda ya dey lexa gil año ¿eh? a、ah, 2022 m i r a nuevito año 2022 Tremenda versión que dice Ceci:、sí, sí, soy de 25, quiero participar por la familiar. Muy linda la radio. Un abrazo, que tengas un excelente día. Bendiciones, muchas gracias. Griselda de Saladillo que nos manda una foto con Jorgito de la nueva familia. Claro, porque ayer Griselda fue la ganadora de uno de los sorteos. Ana de Roque que nos pide a Shania Twain. Tenemos que hacer una pausa muy chiquitita. Son las diez y media de la mañana. Tremendo cómo nos invita a, a imaginar y a volar esta música, ¿no? Me parece. En esta radio especial que te presenta Katmandú todos los jueves. Volando un poquitito con estas versiones increíbles. Estas versiones house de los éxitos de los 80 y de los 90. Tenemos que hacer una pausa muy chiquitita y volvemos enseguida con mucho más. La radio especial es una presentación exclusiva de Kathmandu. Calidad y frescura garantizadas.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 En Instagram, arroba k a t m a n d u f e r i a p r e s e n t ó ROMAG, todo lo que necesitas para calefaccionarte en invierno y disfrutar en verano. ROMAG, estufas a leña de distintas capacidades, con terminaciones en corte láser y diseños únicos para embellecer tu hogar. Extensa línea de productos para jardín, asadores, parrillas, Hornos, camados y muchos más. Todos fabricados con materiales de excelente calidad. Conoce nuestro local de Moreno y Mitre. Roma. El placer del fuego hecho con fort. En Instagram, estufasromar. En Transporte Doña Ramona, entendemos la importancia de cada una de las cosas que llevamos. Y por eso sabemos que cada viaje es un compromiso con su confianza. Gracias a nuestras oficinas centrales de Saladillo y el Centro de Transferencia de Cargas en Buenos Aires, podemos realizar envíos con eficiencia y velocidad, llegando a cada puerta a 25 de mayo. Roque Pérez, Norberto de la Riestra, Pedernales, General Alvear, Zonas Rurales, Capital Federal y Gran Buenos Aires. Doña Ramona, más de 60 años acortando distancias. Ensaladillo, joyería y relojería Marchione. Amplia gama en relojería, sport, de vestir y deportiva. Citizen Casio, Timex, Tresa, Fero, r Monreal y muchos más. Joyas, oro 18 quilates, plata 900 y acero quirúrgico con garantía de por vida. Gran surtido en relojes de pared y despertadores. Menos el domingo, trabajamos todos los días. Collería y relojería Marchione. Más de 37 años de actividad comercial, gracias a clientes, amigos y proveedores. Todas las tarjetas, hasta 6 cuotas sin recargo. Avenida Moreno, 3348. Cestel, 2344-430-301. Celular, 2345-68-6474. Grupo Laroca Bienes Raíces vende ensaladillo. Vivienda de 45 metros cuadrados edificados. Lote de 142 metros. Cuatro ambientes. Dos habitaciones. Cocina, comedor, baño, cochera y patio. Calle Posadas Casi Pereira a 5 cuadras de la plaza principal. Terreno de 2.000 metros cuadrados. Ubicado en Prolongación Moreno. Entrega de 5.000 y cuotas de 250 dólares. Grupo Laroca Moreno 3.289. Comunicate al 1130. Treinta y nueve treinta y tres mil trescientos llegó Silver Tex a Saladillo.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 Tarjeta Omix, ahorras de verdad. Disfruta nuestros descuentos sin tope de reintegro. Realiza tus compras del super y ahorra 10% en cada compra. Aprovecha también nuestros descuentos del 15% en comercios de distintos rubros los días jueves y sábados todo el año. No esperes más. El ahorro es ahora. Tarjeta Omix, tu tarjeta de confianza. Oblac, la empresa más importante de aberturas del país. o b l a k sinónimo de alta calidad y tecnología. Cuando busques puertas o ventanas, tomate un minuto para buscar nuestro sello. Representante en toda la zona, Jorge Colona. Toda la línea completa, Aqua System. Agua, g a s y d e s a g ü e s pluviales. En 25 de mayo, calle 9 y 306. Email, jorge.o.corona.com. h o t m a i l Celular, 2345-650383. Malibu Club, General Alvear. Toda la info y destacados en Instagram. arroba guión, bajo guión Malibu Club, Malibu Club General Alvear. Preventa disponible en Alvear, Saladillo y Tapanque. Malibu Club, General Alvear. Si sos jubilado o pensionado de ANSES, podés reclamar el reajuste de tu jubilación para cobrar el haber mensual que te corresponde. jubilaciones, pensiones. Retiros por invalidez. Reajuste de haberes. Sucesiones. Estudio jurídico previsional de la doctora Guadalupe Amendolara. WhatsApp 11 52 59 07 27. Atención. Conturno. Jueves de 16 a 19 y viernes de 9 a 13. Moreno 3227 Saladillo. En 25 de mayo 9 número 1051 Oficina 3. En Roque Pérez. Jueves de 10 a 14. En Juan Bautista a l b e r d i 1361. Facebook, Amendolara. Estudio Amendolara. Instagram, Estudio-Amendolara. Precios increíbles en sanitarios, cerámicas, porcelanatos, griferías. Tenemos en stock las mejores marcas líderes del mercado para que hagas una construcción de altísima calidad. Siempre lo damos todo para que trabajes con tranquilidad y confianza. Acércate a nuestras sucursales e n 25 de mayo: Saladillo, Pedernales, Norberto de la r i e s t r a y Lobos. Germán, o siempre cercanos para concretar tu proyecto. Si tenés problemas con el embrague, pasá por Embrague 25. Venta y reparación. Línea liviana, pesada y agrícola. Todas las marcas. c r a p o d i n a s mecánicas e hidráulicas. Bombas, cilindros. Repuestos para frenos. Rectificación de volantes, discos y campanas de freno. Balanceo computarizado. Años de experiencia en el rubro. Todas las tarjetas. e m Bragues 25. Calle 9 y 305. 25 de mayo. Teléfono 02345 46 65 73. Celular 2345 44 20 77. Nuevos destinos de Borsani Viajes. Tigre, Puerto de Frutos, Casino Trilenium, Parque de la Costa. Solo 33 mil pesos. Salidas 9 de marzo y 30 de marzo. Borsani Viajes. En 25 de mayo, 31 número 828 2345 41 2741. En Saladillo, Moreno 3425. WhatsApp 2344 54 5969. Lágrimas de Oro, el nuevo lanzamiento de Denu Siruli. Disponible en Spotify, YouTube, TikTok y en todas las plataformas digitales. Con más de 3 millones de seguidores en TikTok. Primera a nivel mundial en comedia con 87 millones de visitas. Escucha a tu TikToker favorita, Denu Siruli. Denu 422 en redes. Contrataciones 2345-415670. Agroalvear, Insumos Agropecuarios, pensando siempre en su campo. Distribuidores de Advanta, KWS y la Tijereta. Clasificación de semillas. Agroalvear, Sociedad Anónima. Insumos Agropecuarios, pensando siempre en su campo. Ingeniero Agrónomo Juan Alberto González, calle 9 de julio, 763. Teléfono 02344-481-303. Agroalvear, sa.hotmail.com. Esta es tu Radio. Esta es la 106. Siempre una canción. Radio Especial es una presentación exclusiva de k a t m a n d u calidad y frescura garantizadas. Radio especial, este bloquecito noventero que estamos viviendo en esta mañana de la 106 que llega a vos por gentileza de Katmandú. Katmandú está en Soco 3241 y Katmandú Feria en San Martín y Roca. Tremendo, ¿eh? van a buscar a Río Negro, Belgrano, Tandil, a San Pedro para que lleves la mejor calidad a precios únicos. Pegate una vueltita por k a t m a n d ú y haz tu propia experiencia. En s o j o 3241 y en San Martín y Roca. Saludos gigantes a todo el staff, a Fernando, a todas las chicas, a todos los muchachos de k a t m a n d ú Arrancábamos este segundo bloque de la radio especial de hoy con Don Miss The Partyline, t e Business. Estamos escuchando ahora a Black Box con Ride on the Time. Y、vuelve business en esta mañana ¿eh? I'm g o n n a c a t chulo y o c a r parece que que, como que dijéramos I a y van a c a t c h you. como c a t c h you, pero no es que voy a te voy a, te voy a alcanzar w h a t c out for business ahí viene ¿eh? Gracias a los mensajitos que llegan, nos escribió Vilma desde Saladillo que dice: Gracias por el regalo de la nueva familia y la 106. Acuérdate que tenemos regalos de jueves hoy. Gentileza de la familiar: dos paquetes de p u c h i l e para cuatro con la salsa y el queso. Gentileza de mercado de vino: un m a l b e c ¿Cómo h a c é s para participar? Mandás quiero mercado de vino con tu nombre y ciudad al 2345-414141. Mandas la familia, quiero la familiar, con tu nombre y ciudad, dale. 2345-414141, línea directa, WhatsApp para participar de los sorteos. b u s i n e s s p e r o u n Pero un poquitito de música de la clota también, con la modelo. <ríe> que lindo recuerdo, solo con la música la puedes alcanzar. Y este, te tenés que acordar. Snap, en la mañana de la 106, en esta radio especial de hoy. Rhythm is a dancer. Rhythm is a dancer. Rhythm is a dancer. Rhythm is the dancer. m o n s e g palo y palo. Recién con Snap y el ritmo de su bailarina. Ahora Hadaway con What Is Love. Un día me va a agarrar la loca. Voy a poner los bafles f en, en la puerta de la radio. 12 de la noche. Y voy a hacer una fiesta retro yo solo. Ahí, acá en la puerta de la radio le voy a hacer. El que quiere venir que venga. Si、sí, de una. Mónica participando desde 25 de mayo, m i m i t a de Delica participando, quiere brindar con su amiga c l o t i que tengas un hermoso día. Oscarcito de 25 participando de los sorteos también. Lidia de 25 que quiere la familiar. Perla Karina que tengas un bonito día. Vos también, Manu de Saladillo, Nancy desde 25. Marcelo de Saladillo que dice Dale, te sigo, Carlos. Vamos a hacer una para nosotros. Seremos tres, pero no importa. Avisanos así vamos. Sí, me tengo que, tengo que ver un día. Carlito, buenos días. Que tengas lindo jueves, dice Norma Sara. Mí, mi, dormir,、ah, más fuerte tenés que grabar, Clotilde. Quiero La familiar dice Nancy de 25. También está ahí Patrick. Con... No, me muero. Ese video lo tengo que subir al estado de WhatsApp, Patrick. Si me a u t o r i z a m e por acá subir ese video, es Re80. Decime la marca del aparato. A ver, ahí me lo e s t a mostrando. ¿Qué marca es ese radiograbador? Me muero. Super 80 es eso. Eso va directo al estado de WhatsApp. Olvídate. Vendría a ser como si fuera.、Eh, así, es, así va a ser una fiesta retro que hagamos nosotros acá en la radio. Así va a ser. ¿Qué dice Norma Sara? Que cada uno venga con su radio grabador. Tiene un mercado de vino, dice Graciela. Ahí está Fernando de Saladillo, Patri. Bueno, ahora lo ponemos en el estado de WhatsApp. No, es una locura ese video, ¿eh? Hacela, Carlitos, dicen por acá. Sí, bueno, hay que tener tiempo. Hola, Carlitos, buenos días. Que tengas lindo jueves, dice Norma Sara. Dale. En algún momento lo haremos, en algún momento lo haremos. Es Max a m i l i o n con el canto a los gorditos, porque se llama Fat Boy. Y ahora viene uno. Lift, lift, l i f